Lo importante es otra cosa. Ayer hubo una primera reunión de la Comisión de Legislación General en la que se discutió el proyecto para permitir el casamiento entre personas de igual sexo. Para charlar de este tema es que estamos en comunicación con Pepe Cibrián. Muy buenas tardes, Karina Colioca, te da la bienvenida aquí a la radio de la Universidad de Buenos Aires. Gracias, Karina, muy amable. ¿Cómo estoy? Primero estoy agotado. Me imagino. Pero con emoción, pero con profunda emoción y orgullo. Agotado porque porque desde antes ya, pero desde ayer del Senado, te digo, no he podido, no he, no he parado un segundo, ahora estoy en el Centro Procedario, en Canal 13, 18 móviles antes, mil llamadas, y todas con un respeto y un afecto y una dignidad maravillosa, y, y ayer fue muy conmovedor para mí, esa experiencia de estar en mi Senado como ciudadano, en una democracia teniendo de derecho a opinar, Más sea el disenso en relación al amor y no al desamor. Eso es lo único que no acepto. Pero todo lo demás me parece maravilloso. Pepe, ¿cómo sigue el debate ahora? No tengo la más remota idea. Digo, porque está súper instalado es? en la sociedad y está la mayoría de la gente absolutamente a favor de crecer de, de, de que la gente pueda formar una familia me parece que lo más importante que tiene este proyecto yo te he escuchado en varios medios diferentes hablar de que es preferís si la calle o Pepe claro Digo, me parece que es el eslogan eh, más oportuno para este tema ¿no? sigo pensando lo mismo mi amor sigo pensando mira acabo de recibir un mail que dice una mujer Pepe es adoptada y queriendo infinitamente a mis padres adoptivos Que puedo decir que no importa qué pareja adopte si es hetero o homo lo que importa lo que importa que si a mí no me hubiesen adoptado No, te estaría, no estaría escribiendo porque yo si literalmente estuviera estaría, hubiera muerto de hambre y de frío, te quiero Pepe María Sarasotti. Quiere decir que frente a esto, esta mujer que tuvo la, la fortuna de ser adoptada y no de morir de hambre y de frío, es al único que yo aboco y por lo cual pido. Pero para que esto suceda y yo tenga el derecho, junto con mi pareja, de poder dar un futuro a uno, dos, tres, cuatro, cinco niños, no me importa. Para dar un futuro necesito que esta ley se apruebe, porque yo sí no me quiero morir y que entonces estos hijos no le pertenezcan a mi pareja y no sé a dónde pueden llegar a parar. Porque aquellos que deseamos adoptar chicos, de más de bebés, que no sean bebés, vos pensás que tenemos la doble tarea de no solamente darles amor, sino de mostrarles que existe el amor, Pues esos chicos ya vienen con unas cabezas perturbadas, monstruosas, con imágenes espantosas de la vida. Entonces una aquellas personas que hay muchas por cierto heterosexuales, homosexuales, que quieren adoptar chicos mayores de bebé Tienen que enseñarles doblemente. Esto es una tarea a la cual yo me siento comprometido y feliz de poder hacerlo. No creo que sea fácil. No es fácil sacarle a un chico a esta monstruosidad de su cabeza. No sé si lograré poder hacerlo, pero intentarlo sí lo voy a intentar. Por supuesto, y además este, me, me parece que a esta altura eh, tendríamos que tener en claro que estos son derechos civiles, digo, porque hay mucha iglesia de, distinta, de distinto bando, como digo yo, que se mete en esta discusión y que esto tiene que ver únicamente con el amor con formar una familia y tener un marco legal amor, para hacerlo. Hace, hay 15 sacerdotes cordobeses que, han, que están apoyando en la aceptación de esta ley. Ha habido un, un obispo en Mendoza. Digamos, eh, la sociedad tiene una visión mucho más amplia que de aquella que sirva en una manifestación que pueda reunir a un grupo de gente, que yo insisto lo que tienen que hacer es ir a adoptar a los niños hablar menos y dejarse joder mientras tanto esto no suceda y digan papá y mamá, papá y mamá, no papá y mamá primero enseñamosles que existe el amor, y luego vamos a enseñarle papá y mamá o gente que demos amor poniendo chicos de la calle de orfanatos donde muchos orfanatos se los mantienen sin adoptarse, sin ser adoptados porque reciben un subsidio verdad, claro, hay un negocio atrás de todo esto, bueno, hay un negocio atrás de la compra de niños y venta de niños, entonces esto la sociedad esto, toda la foto, no puede callarse la boca y vamos a ir al infierno, no, para el infierno primero que no sé si existe el infierno y de ir creo que van a ir todos aquellos que no dan amor, punto Lo único que Cristo ha dicho es amor. No ha dicho, vaya al infierno los homosexuales. No lo conozco, no lo leo. No creo que Cristo, al cual cree con mucha fe, haya dicho esto. Lo único que ha proclamado y a costa de dar su vida fue el de, de dar amor. No creo que privara a los niños en la calle que nos optáramos unos homosexuales de hecho Dios es amor pero bueno Pepito vos sos un tipo sumamente exitoso en lo que te propones en, en, en todo lo que tiene que ver con el arte pero esta es una veta social política que me parece que está floreciendo y, y, y que puede llegar a dar muy buenos frutos para para la gente no solamente no, para vos yo una cosa de más ¿No? yo voy a hablar sobre este tema hasta tanto Dios quiera hacerte la ley una vez aceptada la ley Pepe no va a hablar más porque, Pepe, yo ni deseo ser político, ni deseo sacar ningún provecho político a esto, no, para nada, yo no soy el Bloomberg de los homosexuales, no porque, no en detracción, sino porque yo en este caso no pretendo luego asumir una actitud política, ni más lejano, la vida me lleva a esas circunstancias, la acepto con orgullo, con dignidad, que es la que siento que se sentirían mis padres por mí, que siente mi hermano, que siente la gente que amo y ustedes y y mucha gente que me da básicamente todos amor a mí a mí entonces este no yo lo que siento sí es que eh, represento parece ser que soy una voz importante y me da mucho orgullo estoy poder caminar por la calle con con la cabeza en alto y poder sentir devoluciones maravillosas Pepe, te agradezco muchísimo esta comunicación no, amor, con la radio, sé que estás súper apurado y te felicito, la intervención de ayer fue maravillosa, me parece que de verdad el eslogan es La Calle o oh Pepe. ¡Qué lindo! <risa> te mando no, un beso sabes, grande, Gracias, eh. mi amor, un beso. Hasta luego. Pepe Cibrián, eh, es director productor musical, todos lo conocemos, eh, una persona que lucha por los derechos iguales que deberíamos tener todos los hombres y mujeres en este país. Lo importante es... okay. Lunes a viernes de 13 a 16 horas por Radio Universidad.